Estamos en comunicación con Pablo Morosi, y periodista platense, que reveló esta acción que parece que el arzobispo de la Plata, Gabriel Mestre, se propone abrir los archivos de la Curia platense de los años de la última dictadura cívico-militar eclesiástica eh, y por primera vez eh, se va a, a ver cuáles fueron eh, los estudiantes y profesionales ligados a la Universidad Católica de la Plata desaparecidos y asesinados por la dictadura. Buenos días, Pablo. ¿Cómo va? ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. Eh, te quería consultar cómo, cómo surge ¿no? Esta, la intención de, del arzobispo de abrir de finalmente los archivos. Bueno, mirá, eh, por un lado eh, el arzobispo Mestre, ahora en La Plata, ya había llevado adelante una... Eh, iniciativa parecida en Mar del Plata que fue su anterior destino eh, a, a propósito de un pedido que le hizo la universidad, un grupo de, de inversores, eh, puntualmente para un trabajo y, y él accedió a ese, a ese pedido a esa solicitud y, y bueno, se, se abrieron los archivos de, de la curia de Mar del Plata Eh, esto fue en 2019. Eh, todo esto también es un, en, en un, ocurre en un contexto en donde más o menos desde 2017 la, la, el episcopado argentino viene hablando del tema de eh, revelar la verdad, digamos, ¿no? de, de, de apuntar hacia... Eh, la cuestión de que todo lo que aún no se ha abierto, todo lo que aún no se ha dicho, todo lo que aún no se conoce, se pueda conocer. De hecho, en ese marco este, existe un trabajo que se, que se ha conocido durante este año eh, que se llama La verdad los hará libres, que es un, un, un texto que ya tiene tres tomos, imagínense todas las cosas que tenía para contar la Iglesia que todavía no había contado, Eh, en donde se abren eh, archivos del, de comunicaciones de la Iglesia Argentina con el Vaticano, del propio eh, de la propia Comisión Episcopal Argentina, este, eh, y eh, de alguna manera se los, se los hace públicos este, bajo este título de, de, de, del trabajo, que es La Verdad los Hará Libres. Todo ese contexto es el que lleva a, y bueno, y una buena experiencia, digamos, Mestre tuvo una muy buena experiencia en Mar del Plata eh, con, con, esa, con esa decisión. Eh, bueno, obviamente La Plata no es igual que Mar del Plata. La Plata es un, un lugar donde la represión... En entre el año 76 y el 83, fue muy fuerte por las características que, que tiene la ciudad, por ser una ciudad universitaria, por ser una ciudad muy política, en donde está la sede del gobierno provincial, en donde hay, está la sede de todos los sindicatos a nivel provincial. Eh, eh, bueno, eh, todo eso, todos esos componentes hacen que la ciudad haya sido un, un epicentro De, de la violencia, los, los organismos de, de acá de la zona, eh, defensores de los derechos humanos, calculan entre 2.000 y 2.500 eh, desaparecidos. Bueno, este esto eh, hace que la medida no sea tan sencilla de tomar, eh, y yo creo que, que, que eso es lo que le da relevancia, digamos, ¿no? de avanzar hacia un lugar que puede ser... Un, un terreno espinoso, ¿no? Sí, eh, recordar que La Plata tiene el primer religioso condenado por Crímenes de Iglesia Humanidad, de Von Bernisch, Además, sí, sí. Eh, Que nada, es, es como una. Fue un caso ejemplar del rol de, de la Iglesia, pero eh, nada, queda muchísimo, como decís, ¿no? De, de, en todos esos años, incluso desde antes también. Eh, y, y nada, preguntar también cómo fue el, el accionar de, de la Iglesia. En los, ...en los años de la dictadura... ...en particular de Monseñor Plaza... ...que estuvo a cargo del 55 al 85. Claro, vos, vos mencionás... ...a la figura clave de esos años... ...que es Monseñor... ...Antonio José Plaza... Eh, ...que es un religioso... Eh, ...que había asumido... Eh, ...al frente de la arquidiócesis de la Plata... ...en el año 55... ...y estuvo... Eh, ...hasta el 85... Eh, se estuvo 30 años eh, al frente de la, de la curia de la plata en los años agarró todos los años de la, lo que se llamó la revolución libertadora y luego los, los otros este eh, los otro, los otros, las otras dictaduras entre medio y finalmente la, la dictadura de videla y compañía eh, y su actitud su, su impronta siempre fue una impronta pro, este, digamos anticomunista, furiosa, este, todo lo que sonaba a marxismo, este, era algo que él eh, no era que no era que lo atacaba en privado, él públicamente hacía, eh, tenía expresiones de de digamos de, de ataque hacia quienes pensaban de esa manera o quienes militaban en esas en esas agrupaciones eh, incluso en el momento del juicio de las juntas dijo que, era, que eso era una porquería este bueno tuvo tuvo expresiones así muy muy fuertes y se constituyó en una figura por todos los años que estuvo que tiene una impronta en lo que es el clero de la plata digamos no Este, y también una forma una forma de actuar, él, tenía, él fue bueno, el capellán general de la policía de la provincia de Buenos Aires en el año 76, cuando se produce el golpe, eh, él asumió ese, ese rol, eh, también había otros capellanes como por ejemplo el que vos mencionabas, Bonberni, que es el primer sacerdote, como bien vos decías, este condenado por delitos de lesa humanidad, Eh, y después aparecen un montón de figuras en bueno, Bernich lo, lo veía, lo, hay testimonios, digamos, testimonios este, consistentes de varias personas que lo veían presente en los lugares de, de tortura. Este, iba a conversar con, con, con los detenidos. Este, era una figura que, que no se sabía bien cuál era el rol, pero digamos, hay, hay, hay reproducción de, de, de diálogos con él, digamos, en donde el tipo le decía, bueno, ustedes este, tienen que hablar porque si no eh, van a morir, o ese tipo de cosas, este y que no tenía ningún prurito porque por ejemplo, muchos de los detenidos estaban este, vendados, eh, no tenía ningún prurito en decirle a alguien, sacate la venda y mirame la cara, y yo soy tal, como ves eh, y bueno la el, la iglesia y la policía eh, con este rol de, digamos de plaza como capellán eh, actuaron de una manera este, muy coordinada eh, porque hay que recordar que también la iglesia era la que recibía muchísimos pedidos de familiares que estaban buscando Eh, a personas este, secuestradas, desaparecidas, este, y dejaban datos que luego servían al circuito, al circuito represivo, digamos, ¿no? Este, entonces, eh, yo creo que eh, lo que se va a, a ver o a develar, digamos, aquí, no, son con, no, no es algo conceptual o algo de juicios de valor o, o documentos del tipo... Este, de tipo doctrinario, sino lo que lo que se va a poder ver son todas las gestiones eh, y todas las reuniones que se hacían tanto con el gobierno, tanto con, ya te digo, familiares o gente que iba a pedir o a, o a tratar de buscar información a través de la Iglesia eh, por sus su, su parientes digamos este eh, y eso me parece que es aporta un eslabón más a bueno qué es lo que hicieron con esas después de esas reuniones eh, para ver un poco eh, con más elementos qué es lo que realmente eh, ocurría en, en ese momento Pensando en, en lo que fue no todo el, el rol de, de la Iglesia Católica en las dictaduras, pero sobre todo en la última dictadura, eh, ¿qué, ¿cómo está vinculada la apertura de estos archivos con los casos particulares de estudiantes y, y profesionales de la Universidad Católica de La Plata eh, desaparecidas, asesinadas en la dictadura? Bueno, eh, en, en parte el, el, el adelanto que, que yo logro, digamos, al publicar esta nota, se, se viene de ahí porque hay una reunión entre eh, Jesús María Plaza, Tito Plaza, que es un sobrino de, de, de Monseñor Plaza, eh, dirigente peronista de La Plata, este abogado, egresado de... de la Universidad Católica de La Plata eh, cuyo hermano eh, el Bocha Plaza Juan Domingo Plaza eh, fue desaparecido eh, un 16 de septiembre del 76 a pocas horas de haber estado con su tío en la sede del arzobispado, o sea, él fue a visitar al arzobispo, que era su tío este, supuestamente de ahí se iba al exilio eh, Y, y, lo, y lo detienen a las pocas horas en un bar. Eh, la sospecha, la sospecha incluso de la propia familia Plaza, eh, es que el, que el tío lo entregó. Este, y bueno, es, ese es uno de los casos, diría el caso más emblemático, de eh, Bocha Plaza también era egresado de sociología de la Universidad Católica de La Plata. Eh, y eh, bueno, ahora justamente lo que Mestre pidió fue que eh, se hiciera un rastreo para encontrar no solamente estudiantes o, o profesionales, sino también docentes y otro tipo de trabajadores de la Universidad Católica que puedan haber sufrido en esa época, este, ha sido víctima de persecuciones este, o digamos víctimas fatales, eh, para hacer por primera vez en La Plata una reivindicación, digamos, de su figura eh, mediante algún tipo de señalamiento, digamos, en, la, en, en, en el edificio de la, de la Universidad Católica de La Plata. Es algo que ya ocurrió en otras sedes de la Universidad Católica Argentina, tanto en, en la de Buenos Aires, la de sede Porteña, digamos, Como en Santa Fe, por lo menos que yo tenga registro, digamos, Santa Fe fue la última en, en noviembre de, de este año, Este hubo, se, se pusieron en la vereda los nombres de, este, de eh, personas ligadas a la institución que habían sido desaparecidas. Pablo, te, eh, te quería consultar antes de, de ir despidiéndonos también. Eh, vos nombrabas, ¿no?, Esto, el, el texto este, la verdad, la verdad lo, nos hará libres, ¿no?, y este camino, digamos, de, de, de, de velar eh, lo que la Iglesia, el rol de la Iglesia en la última dictadura pero esto digamos eh, este pedido concreto de mestre eh, busca poder eh, demostrar digamos dejar a, eh, evidencia de el rol y la pata fundamental que tuvo la iglesia en la última dictadura como como cómplice de, eh, del terrorismo de estado o es un caso particular aislado no y sobre todo pensando en eh, el triunfo de miley el avance de unas líneas eh, negacionistas y, y lo que implica eh, ¿no? Eh, poder mostrar eh, realmente el rol eh, nefasto que tuvo la Iglesia y cómplice y, y llevando adelante, como decías, ¿no? torturas y demás. Sí, la, la, ya te digo, la filosofía que, que hay detrás de esta de esta medida es abramos todo lo que, que, que haya que abrir y hagámonos cargo de, de lo que hay ahí adentro. Eh, eso Así por lo menos lo, lo sostiene, digamos, Mestre, Eh, eh, y que no es que no es que lo está haciendo como un loquito solo, sino que él eh, menciona justamente la, la postura, una postura este, de donde él toma impulso, que es la postura del Papa Francisco, eh, que ha hecho, viene impulsando una serie de cosas, por eso mencionaba el libro, este vinculadas con esta esta cuestión de este, terminar de, de, de explicitar todo lo que haya que explicitar respecto del rol de la, de la Iglesia y hacerse cargo eh, como paso también para algo que la Iglesia siempre menciona que es la idea de una reconciliación, digamos, ¿no? Este, es algo eh, bien católico, digamos, ¿no? Este, ese, ese es el, el, el objetivo y el espíritu que lo que lo impulsa por lo menos a Mestre acá, eh, es abrir todo, este, hacerlo obviamente de una forma ordenada, con un protocolo, como cualquier este, como cualquier eh, archivo eh, que uno pueda conocer, en donde hay cuestiones individuales, personales, que no tengan que ver con lo político, o con, o con un accionar este, de, de, de, de, una, de una fuerza pública, por ejemplo, este, ...que hay que resguardar, digamos, ¿no? Uno va, qué sé yo, al archivo de la Comisión Provincial por la Memoria... Y, y, ...y los nombres de pila de las personas que estuvieron en tal reunión... ...en una asamblea donde hubo un espía que, que estuvo anotando todo eso... ...son testados porque uno necesita, la, la, digamos, el permiso de esa persona para que se diga que, que estuvo ahí, que, para que para que quede este, bien explícito que esa persona acepta que se diga que estuvo ahí. Bueno, acá también se va a tener que hacer un protocolo, eh, pero yo creo que, que todos los investigadores que hay, tanto en la Universidad Pública como en la, en la propia Universidad Católica, se van a tirar de cabeza y para ver qué es lo que hay. Digamos. O sea que rápidamente me parece a mí que va a haber este, resultados de ese, de ese trabajo, Que van a traer un montón de, de información este, complementaria que pueda corregir cosas que se, que se han dicho hasta ahora o que se conocen hasta ahora. Eh, y me parece que es sumamente saludable, digamos, que eso pase. Eh, sobre todo, como vos decías, en, en un contexto en donde este, pareciera como que hemos ido para atrás, digamos, en discusiones que ya estaban recontrasaldadas este, y sin embargo existen todavía, ¿no? Pablo, te agradecemos muchísimo la comunicación y bueno, también ansiosos de, de ver ahí y seguir avanzando en, en la verdad ¿no? para, para llegar a, también a, a la justicia. Un abrazo grande. Gracias a ustedes. Hasta